Samba de samba moderno e o samba quadrado. Cante, ciranda ao fio. O cocô maggi vai um enxadado. Mas não cante essa voz tão bonita porque ela está com o marido do rato Canta, canta minha gente. Aqui que circo estamos com o espírito brasileiro. Estávamos escutando há rato la lambada de Caoma e ahora tenemos o contacto como cada miércoles feira com Plínio. Plinio, y lo dice una, una, una mitad brasileña sí, mitad, como Daniela, Daniela López. Con ese. Con ese. Daniela López con ese. Clínio, ¿andás por ahí? dice sí, sí. buen día eh, Daniela, buen día Ángeles Emiliano, gran gusto hablar con Radio Centenario. Feliz Navidad a todo el equipo y todos los oyentes de Radio Centenario. Igual para vos, Clinio. Y bueno, Plinio, para ir arrancando con bastantes temas, eh, nos mandabas eh, un tema importante de la diplomacia brasileña que pide fin del bloqueo de Venez eh, a Venezuela, ¿no? Sí, la semana pasada yo discutía el espanto con el silencio del gobierno Lula en relación a Venezuela. Bueno, este silencio de manera muy discreta se rompió. ¿no? En, eh, en, eh, la diploma, los representantes brasileños en el Consejo de Seguridad de la ONU manifestaron eh, el deseo de, de que Estados Unidos ponga fin al bloqueo y respete las leyes. ¿no? Fue una manifestación burocrática, pero por lo menos algo se dijo. ¿no? También el embajador manifestó la idea que Brasil puede ser... ...un mediador del, del, de las conversas entre Venezuela y Estados Unidos... ...lo que ya en sí es una posición ya un poco más neutral de lo que sería importante. Pero todavía sigue el silencio de Lula. No Hace unas semanas Lula dijo que se convirtió en gran amigo de Trump... ...que le tiene mucha amistad. Sí. ¿no? Pero uh, todavía no dijo nada en relación a Venezuela... Entonces, esta es una novedad, muestra la timidez, ¿no? la, la prudencia cobarde del gobierno brasileño en relación a la cuestión de, de Venezuela, que es una cuestión que exige posicionamiento muy firme en defensa de la autodeterminación de los pueblos. Bien, avanzando en otros temas, Plinio, eh, que nos planteas, eh, bueno, esto de que se confirmó en esta semana desde el Senado, la eh, rebaja, si se quiere, de, de las penas a Bolsonaro, eh, que, que es como, como un avance o, o parte de, de esta amnistía también de la que se habló tanto, y esto fue además un dato no menor con la complicidad de, del PT. Sí, no, la Cámara de Diputados había votado la, la reducción de las penas De Bolsonaro, los generales y los golpistas. Sí. Aquí en Brasil se, se llamó esto de P, proyecto de ley de la dosimetría. Mm. En verdad es una especie de amnistía envergonzada. Mm. Bueno, esto tenía que ser aprobado por el Senado y resulta que, que era una ley implicada porque además de, de reducir las penas de los golpistas, también tenía implicación más, más general, reducía penas de, de crímenes sexuales, de crímenes de, de, por droga, de varios tipos de crímenes. Entonces era una ley muy, muy mal hecha. Bueno, aún así el Senado comprobó la ley, ¿no? trató de, de circunscribir los efectos de las leyes apenas a los golpistas, a los crímenes ¿no? de... de ...relacionados directamente con la tentativa de golpe, pero eh, de cualquier manera mantuvo la reducción de las ten penas. Y lo más espantoso es que esto se hizo con la complicidad explícita, no, no deducida, no directa, del PT, ¿no? el líder del Senado... que es un hombre muy vinculado a Lula, casi yo diría que de los más cercanos de Lula, Jacques Wagner, mm. ex gobernador de, la Bahía, de Bahía, fundador del PT, fue el que comandó la, la, digamos, las tratativas para permitir que, que esta votación se, se diera de manera muy rápida en el Senado Federal. ¿Qué es lo que esto muestra? Esto muestra en realidad que hay un gran acuerdo, Lula dijo que que no, que él no estaba metido. Jacques Wagner argumentó que hizo por sin consultar a nadie, lo que es absolutamente imposible. Eh, eh, y Lula también dijo que va a vetar esta ley. Pero aunque la vete, la verdad es que el, la Cámara y el Senado va a derrumbar el veto de Lula. Entonces, ¿qué es lo que significa esta complicidad? Yo creo que significa un gran acuerdo. Un gran acuerdo nacional, que es la tradición de la política brasileña, de eh, reducir la pena de los bolsonaristas, recolocar los bolsonaristas en, en, en la institucionalidad, porque desde el punto de vista electoral, esto le conviene a Lula. Porque su principal activo político en el momento es decir que él es la alternativa a Bolsonaro. Y para esto es necesario que el bolsonarismo... no esté del todo muerto. Entonces él tiene que hacer la siguiente magia, enfraquecer a Bolsonaro, pero no sacarlo del todo de la vida política nacional. Bien Plinio, y entre los temas que nos mandabas es que uno de los líderes parlamentarios de extrema derecha está siendo investigado por un desvío de recursos del presupuesto secreto. Sí, esto es una, no, entonces lo que se ve es una pelea fuertísima, una guerra uh -huh. de bastidores preparando las elecciones del año que viene, ¿no? La policía hay un conflicto del legislativo con el Supremo, hay varios. Uno de ellos es sobre lo que ya discutimos aquí, lo que nosotros llamamos de presupuesto secreto. Uh -huh. Es un presupuesto que hace sí. el legislativo ...y que distribuye verbas públicas sin ninguna transparencia y sin ningún criterio de racionalidad. Bueno, en, en esta pelea con el judiciario, por orden del Supremo Tribunal Federal... ...la Policía Federal investigó el líder del partido de Bolsonaro, del partido liberal... ...que se llama Sostenes Cavalcante, que es un tipo muy locuaz y muy agresivo... Bueno, y resulta que en su escritorio político encontraron cuatro, 400 mil reales en papel moneda. Lo que aquí en Brasil es una cosa, es un indicio total de, de dinero sucio. Porque no, en Brasil ahora ya prácticamente no se usa el dinero. Se paga todo con este dinero electrónico que nosotros llamamos de PIX. Uh -huh. Entonces, esto es un golpe fuerte, al, digamos, al legislativo... A, a, a la gente que cuida del presupuesto secreto y a la derecha que se, que se reivindica guardián de la moralidad pero que en realidad está metida en todo tipo de corrupción aquí en Brasil hay otro tema Plinio que lo hemos tocado nosotros a lo largo del año en algún momento me acuerdo que tiene que ver con las tierras indígenas y este marco institucional, digamos, que tiene ¿no? un contexto muy tenso, dos por tres estamos escuchando de gente asesinada, de gente perseguida, y que ahora habría alguna resolución, que eh, nada menos que del Supremo Tribunal Federal, que está pronunciándose claramente sobre este... Marco temporal para estas tierras indígenas que. Que se había que, aprobado la ley. Lo, lo era una trampa espantosa. Lo ¿no? conversábamos eh, hace un, siglo, con un par de semanas, ¿no, sí. Piño, La aprobación de, de esta ley de marco temporal. Sí, Emiliano, sí. Esto tiene a ver con la lucha por la tierra. Claro. Y, y, y básicamente con la lucha por la tierra, por las tierras vírgenes ocupadas por los indígenas brasileños. El marco temporal. Es una ley pasada por el Parlamento que decía solo se reconocen las tierras indígenas que ya estaban reconocidas uh -huh. y ocupadas en 1988 sí, cuando se proclamó la Constitución Nacional. Bueno, resulta que para los indígenas no es fácil tener pruebas y documentos que comprueben que la tierra era de ellos. ¿no? Entonces era una manera de decir hay tierras... Para agarrar, ¿no? Las tierras están libres. Y esto resultó en un aumento muy fuerte del conflicto en el campo. Bueno, por iniciativa de varios partidos, entre los cuales el PSOL, el Tribunal Federal, el Supremo fue incitado a decir si esta ley era constitucional o no, porque ella es claramente inconstitucional. El Supremo se sentó arriba de esta. De, decisión durante años sí. y esto provocó mucha gente muerta, muchos indígenas muertos pero ahora al final del 2025 ya casi cerrando el año finalmente el Supremo votó que no, que la ley es inconstitucional y que los indígenas no tienen digamos eh, ningún límite para probar que son dueños de las tierras esto es un avance, fue una victoria de la lucha indígena No, no mejora toda la ley porque la ley permite, tiene varias brechas que permiten todavía eh, explotaciones económicas en tierras indígenas, o sea, no, se, no, no resolvió todos los problemas, pero por lo menos impidió que lo peor continuase. Claro. No quiere decir que la lucha por la tierra se haya encerrado, porque este es el problema que vivimos ahora en Brasil. una crisis institucional total, entonces el, el Senado vota, cambia la ley, es una ley inconstitucional, el Supremo dice no puede después de mucho retardo, pero ya el Senado está preparando una otra ley para volver a decir que, que sí, que las tierras indígenas están libres, pero esto ya es la novela para el año que viene, o sea, los problemas aquí en Brasil no se encierran, ellos en realidad van en circular y vuelven y es muy fácil para el oyente entender lo que está por atrás lo que está por atrás es la cobicia sí. del gran capital por las tierras de la amazonía del cerrado brasileño y del pantanal imaginamos que esta lucha de los indígenas eh, está acompañada por diversos sectores ¿no? te digo porque vi una página religiosa que destacaba fuertemente El papel, la opción que hizo la Iglesia Católica en Brasil, acompañando la lucha indígena. Sin duda alguna, ¿no? El, el, la Comisión Indígena Misionaria, que nosotros Ay, abreviamos CIMI, el CIMI. ¿no? es una pastoral de, de, muy activa y muy eh, amiga de los indígenas y que apoya toda la lucha y que, sobre todo, documenta toda la violencia contra los indígenas. Y es Exactamente de ahí que yo saco las informaciones para ver Mira. lo que está pasando con, con la cuestión indígena aquí en Brasil. Sí, importante Y es el una enfoque. página muy buena. Le dan un bien, enfoque... Bien recordado. Que... ¿Eh? Perdón, es que es un bien recordado porque sí. para el oyente que quiera saber más, si va y pone CIMI, C-I-M-I, sí. sí. en la internet... Mm. se llega ahí al site de la Comisión Misionaria Indígena. Exactamente. Y ellos plantean que acompañan no eh, desde una lógica de tutela, sino desde el reconocimiento del protagonismo indígena y el valor de sus culturas, espiritualidades y modos de vida. Que está bien que lo aclaren eso, ¿no? Sin duda alguna. ¿no? No, esto es un, es un rescaldo. ...de la teología de la liberación. Seguir. Entonces es gente, siempre son los, los padres, pero también muchos antropólogos... ...y es una institución muy, muy severa de las pocas que todavía restan... ...de la Iglesia Católica aquí en Brasil. Uh -huh. Plinio, también en cuanto a un tema que ya veníamos comentando... ...es la huelga de petroleros, ¿no? En que lleva el octavo día. Esto es para dar la información que hablamos de la huelga... La semana pasada, bueno, la huelga continúa. ¿no? Entramos en el octavo día de huelga y todavía no hay una solución ni para la huelga de los petroleros ni para la huelga de los correos. Uh -huh. ¿no? Y es una huelga, las dos, que, que, que se presenta como huelgas fuertes, muy fuertes. ¿no? La, hay nueve refinerías paradas, 28 plataformas de offshore, paradas, ¿no? que explotan el petróleo en el mar, que también están paradas, y muchos terminales, casi ¿no? la mayoría de los terminales de Petrobras están parados. Entonces hay que ver cómo reacciona el gobierno eh, a esta demostración de fuerza y de movilización de los petroleros. Lo mismo con los trabajadores del Correo. El Correo ahora en Brasil enfrenta una grave crisis, es una crisis en realidad provocada por La, estas nuevas tecnologías de, de envío de, de mercancías que eh, esvació un poquito el correo nacional y bueno y la dirección aprovecha la crisis económica para ajustar a los trabajadores, pero los trabajadores del correo también son trabajadores que tienen una tradición de organización y de movilización y están a siete días en huelga todavía también sin solución. Plinio, otro de los temas que nos planteas eh, un nuevo paquete de agrotóxicos que fue aprobado para, la, para su uso en Brasil Sí aquí en realidad lo eh, lo que está que es una noticia importante para uh -huh. ver el problema ambiental ¿no? y, y hay lo, lo que es una investigación que muestra que en 2025, Brasil tiene récord de aprobaciones por el Gobierno Federal de agrotóxicos. En Brasil en este año fueron aprobados 725 nuevos productos químicos. no Es 10% más que el 2024, que también fue un récord. Entonces esto es importante para para entender lo que está pasando de hecho en Brasil. ¿No? ¿El aumento del agrotóxico quiere decir qué? Quiere decir, en realidad, un apoyo al, a la expansión del agronegocio. De acuerdo con la FAO ¿no? de la ONU, Brasil es el mayor consumidor de agrotóxico del mundo. Uh -huh. O sea, el campo brasileño y los productos brasileños están todos, eh, eh, digamos, contaminados con estos eh, productos. Y lo importante ver es que no es solo el gobierno Lula quien, quien hace la liberación de los agrotóxicos aquí en Brasil es el Ministerio de Agricultura, pero el problema es más más es mayor porque también hay la noticia que el Supremo Tribunal Federal eh, aprobó la is la isención no sé si, la, la retirada de los tributos de productos agrotóxicos. Hay algunos productos que no pagan impuestos, lo que es un absurdo. ¿no? Entonces el Partido Verde y el PSOL entraron en el Supremo y dijo, bueno, esto es legal. Y el Supremo después de alguna excitación dijo, sí, esto es legal. ¿no? Y esto muestra la cumplicidad ya no más del gobierno del Supremo, pero del Estado brasileño con el agronegocio. muy bien Plinio, eh, no sé si tenés alguna otra cosa que quieras agregar para esta semana con estos minutos que nos quedan no, yo creo que ya hay suficiente todo. malas noticias para Navidad sí. sí. y bueno y de Navidad, ¿y cómo está el clima de cosas? ¿cómo está la gente para estas fiestas? para, para ser sincero yo no sé mucho porque quedo aquí en, en el trabajo y no circulo mucho bien. pero yo creo que la Navidad en Brasil es fiesta muy conmemorada es un sí. respiro, siempre un momento de esperanza que las cosas mejoren es verdad. la realidad es que las cosas no van a mejorar y que hay que tener ánimo para continuar peleando pero sí, por usted. lo menos la gente tiene un rato de, de respiro sí. y de esperanza sí, sí, sí. te mandamos un abrazo grande para vos, para la familia para los compañeros y por supuesto ya quedamos para la semana que viene, para la última columna del año Perfecto, está bien, muy bien. Un saludo a todos ahí y a la gente de bastidores, a Blanca, y a todos los compañeros de Radio Centenario. Ahí está. Un abrazo grande, que pases bien, Priño. Gracias, Ángeles. Chao, chao. Y a Daniela y Emiliano. A... Tudo demorando en ser tan ruin, mas a... aconselhados